Bueno, eh, Anaí, quiero que, que le contemos a la audiencia eh, lo que significa este cine... Eh, que se ha presentado en el día de hoy, el trabajo que tiene el proyecto, eh, que se, se está concretando de alguna manera, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que para hoy para nosotros es un día de fiesta, porque poder mostrar eh, la concreción de este proyecto que en realidad lo, lo empezamos a pensar a principio de año, a través de una convocatoria que nos hace el Ministro, de generar propuestas que eh, incentiven la participación de todos, incluyendo también a la comunidad. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en la idea y las escuelas verdaderamente ya venían trabajando para este, la concreción del bicentenario el 25 de mayo, pero a su vez había proyectos que se extendían a lo largo de todo el año, entonces nos parecía muy valioso invitarlos a poder mostrar y a socializar dentro de la región que digamos las propuestas no queden solo entre los más cercanos porque la verdad es que la propuesta educativa de la región la hacemos entre todos participamos todos en, en la elección de de las acciones a realizar para concretar las líneas que nos propone, digamos, la, la política educativa. Entonces, no, no podían quedar las escuelas afuera. Entonces, más allá de que participara la comunidad, las escuelas también tenían que estar presentes. Y las invitamos, y la verdad que muchas eh, acercaron sus trabajos, otras por razones de tiempo, porque también había que dar un corte en la fecha de recepción para poder hacer el armado. Entonces, por ahí algunas no alcanzaron porque el proyecto lo terminaban de concretar y se ponían. Podría haber el producto, digamos, de ellos en estos días, eh, pero bueno, con los trabajos que llevamos la verdad es que el CD quedó completo, no hubiesen entrado más trabajos, de hecho, algunos trabajos filmados este los tuvimos que, que mencionar y hacer una breve síntesis de lo que habían presentado y quedan en la biblioteca de la jefatura regional los trabajos completos para poder ser consultados, para poder ser copiados, el, el trabajo que por ahí interese puntualmente. Y la verdad que de ningún modo esto es un proyecto que, que hoy acá termina, al contrario, creemos que es un proyecto que hoy empieza y esto puede incentivar y motivar eh, a otros que por ahí no se animaron a presentar y a mostrar lo que verdaderamente están haciendo. Que se conozca la identidad, decía, ¿no? Exactamente, nosotros básicamente empezamos a, a, a pensar en, en buscar esta unidad eh, como región y buscar una identificación y por eso que en el devenir de del armado del proyecto y de las charlas surge esto de la marca que en realidad no fue la idea original esto cuando empezamos a trabajar con eh, los docentes de artes visuales eh, porque la idea era no hacer esto en papel porque la verdad que era mucho más costoso eh, hacer un cine interactivo dijimos bueno tenemos que ir a, a quienes trabajan en esto y nos parecía interesante que participara la escuela de artes visuales porque como explicaba Marcelo hoy en, en la charla esto de empezar a generar material didáctico que ellos lo trabajaron a su vez con sus alumnos o sea que acá fueron participando mucha gente Ahora hay que aprovecharlo. ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso que este la intención era, eh, eh, que no sabíamos si íbamos a poder concretar o no, de poder entregar a, a cada escuela un CD o por lo menos a cada sede de inspectores. Y la verdad que cuando les presenté la propuesta a los intendentes, porque me pude reunir con los cuatro intendentes, los cuatro enseguida dijeron, sí, nosotros vamos a aportar el dinero que haga falta. Y bueno, hicimos proporcional a la cantidad de escuelas que tiene cada distrito, como para hacer algo educativo y la verdad que gracias a este aporte podemos eh, entregar un CD a cada institución que es, en esta oportunidad es material para que trabajen los docentes y que lo puedan llevar al aula en realidad no es un CD en el que puedan... Eh, navegar los chicos directamente porque por ahí no lo van a poder internalizar, no lo van a poder interpretar del todo, al menos, por lo menos los más chiquitos, pero sí me parece que es insumo interesante para los docentes y que de acá nazcan nuevos proyectos yo hoy les decía al El Bicentenario se va se extiende al 2016. Al... no termine todo aquí en los 200 años. Exacto. No, tenemos los 200 años de la independencia en el 2016. Entonces me parece interesante poder extender esta propuesta. De hecho ya estamos este, invitando y desafiando para empezar este a, a elaborar material para un nuevo CD en el 2016 porque yo digo, más allá de las personas que estén, si los proyectos son de las instituciones, instituciones deben continuar entonces independientemente de quién esté en una gestión en otra gestión en el 2016 poder concretar esto y la verdad que una idea que, que, que surge hoy hablándolo incluso con, con alicia Benzo luego me parecería interesantísimo que cada equipo de inspectores por nivel o modalidad de la región pudiera presentar un trabajo de investigación sobre la dirección a la cual representan y sobre la cual trabajan cómo se fue cómo nació y se de relleno de esta región ¿quiénes fueron las primeras maestras en la educación primaria? ¿cuáles fueron los primeros jardines? ¿cómo empezó a ejercer la educación artística en las escuelas? me parece que es eh, un motivo de investigación que nos puede dar eh, mucho insumo y que nos puede este, de hecho nos fortalecer en, en la práctica docente de hoy eh, es eh, este, un proyecto ambicioso porque eh, bueno también desde la región 25 se puede aportar algo a Latinoamérica decir, ¿no? para que... Sí, Porque podemos empezar a entrecruzar lazos, como bien lo decíamos, en esto de los aportes que puede hacer la región, cómo se vio la educación acá y contraponerlo de algún modo en esa misma época, cómo se iba desarrollando en Latinoamérica y poder empezar a hacer paralelos. Creo que da para mucho. Tenemos seis años para trabajar, así que me parece que tiempo hay y, bueno, veremos si podemos concretarlo. Gracias, María. No, gracias a ustedes.